El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe. Lo que hace su amo, a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Siéntense por favor. Aquí hay algunos lugares de este lado, de este otro lado hay otros lugares, así es que entonces los que están en la parte de atrás tienen suficiente espacio para poderse sentar, y en la parte de en medio hay otros lugares. Recuerden que normalmente yo le pregunto a los que se quedan de pie. Eso, muy bien. ¿No se ve muy oscuro? ¿Sí se ve oscuro? ¿Les gusta así? ¿Sí? Bueno, ¿ya ven por qué en la iglesia las cosas no se tienen que preguntar? Ya se empezaron a dividir. Es que quise hacer una prueba. A veces dejar los candiles y a veces este, echar todas las lámparas. A mí también me parece un poquito oscuro. Gavino, vamos a apagar las arañas y a encender los, las lámparas ocultas. Eso. Espero que ya vaya Gavino corriendo. Bien, ese es un simulacro de quedarnos sin luz porque ahora ven que tenemos tantas tormentas eléctricas, ¿verdad? Tantas cosas de esas. De hecho, el, ayer cayó un rayo allá por la catedral, como eso de las 3 de la tarde muy fuerte y me fundió mi tele. Ni vi cómo quedó el americano. ¿Saben cómo quedó? Perdón. Perdió. Ay, con todo y el anulado. <risa> bueno, está b i e n Es que no sabía yo cómo había quedado, por eso pregunté. Bueno, muy bien, ya vamos a la parte seria de este, de este día. San Juan hace referencia a una parte que es esencial: es esencial en la vida de Dios, en, la, en, en, el, en, la, en todo el contenido divino, el gran misterio del amor de Dios. Fíjense que dice Jesús, San Juan está escribiéndonos algo que le escuchó a Jesús. Y eso que le escuchó a Jesús es lo siguiente: que les dijo a los discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Como el Padre me ama, así los amo yo. Solo que habrá que distinguir un poquito cuál es el amor de Dios hacia, del amor de Dios Padre hacia el Hijo. Porque el amor de los esposos, el amor de los esposos, la esposa es capaz de amar, son esposos ustedes, ¿verdad? Bien, la esposa es capaz de amar al esposo. Por una participación del amor que le viene de Dios. A la esposa le viene una participación del amor de Dios y es capaz de amar al esposo. Y al esposo le viene también una capacidad de amar que es una participación, ayúdenme, ¿de qué amor? Del amor de Dios y entonces al esposo y él es capaz de amar a la esposa. ¿Quién les participó de ese amor? Dios. Oigan, y a Dios ¿Quién le participa del amor para que él pueda amar? Él es el mismo amor, nadie le participa. Es como el sol. La luna, para que brille, necesita de la luz de quién? Del sol. Y el sol, para que ilumine, para que arda, ¿quién le suministra? a El mismo, podemos decir que Él es el que mismo. Y entonces, Dios, Él mismo es amor. Entonces, si nosotros solo participamos de un pedacito de amor de, de Dios y somos capaces de amar, imagínense cómo será el amor de Dios, cómo será el amor que es capaz de decirle al Hijo: Te amo. Y dice el Hijo: Así como el Padre me ama. Así los amo yo, permanezcan en mi amor. Oigan, nosotros podemos decirle a Jesús: Oye, Jesús, ¿cómo puede ser posible que tú dices que el Padre te ama y mira que estás clavado en la cruz? Bonito amor. Entonces, es el amor que sale de la lógica de nuestro pensamiento. El amor de Dios rebasa. Nuestro pensamiento, el amor de Dios, no es como nosotros lo pensamos, es un amor totalmente diferente que se derrama, que es capaz de derramarlo. Es un amor sin límites, sin medida, es un amor de locura, es un amor que rebasa todo. El amor de Dios es incalculable y además de que es incalculable, el mismo Dios. Dios no escatima nada para demostrarnos su amor, a tal grado de que nos da a su Hijo único para que sea clavado en la cruz. Es el amor de Dios. Pero hay algo diferente, todavía va más allá. Dice Jesús: Como el Padre me ama, así los amo yo. Y saben que, ¿cuál es el motivo por el cual les digo yo? Que los amo y dice: para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. O sea que entonces le va a decir, Jesús le dice a usted que la ama para que usted esté contenta. Dios la ama y entonces usted experimente el amor de Dios y viva feliz. Que no le haga falta nada que usted sea capaz de decir, ah, bueno, tengo este problema y tengo esto y tengo estas dificultades, pero yo me siento amado por Dios y entonces no me falta nada. Dios llena todo mi ser. ¿verdad? Y como Dios llena todo mi ser, entonces vivo feliz, contento, realizado. Y como Dios me ama y yo vivo feliz, Soy capaz de amar, soy capaz de amar, y no me interesa lo que el otro me haga. Cuando yo sé que Dios me ama, no me interesa lo que el otro me haga. Y voy a ejemplos concretos: cuando alguien no se siente amado, ¡ush! Cuando alguien no se siente amado por Dios, ¡aguas! Es una persona que vive, vive, vive infeliz. Vive irrealizada. Vive teniendo de enemigo a él, a él, a él, a él. él. Todos todo, todo, todo somos enemigos. No sé si les ha pasado con los vecinos. Que hay vecinos que son intratables. Y por más de que tú les hagas lo posible, decimos comúnmente, por más de que tú trates de hacerlos personas de bien y les busques el l a d o Siempre, siempre hay algo negativo en esos vecinos. Y siempre viven infelices. Y cuando nosotros no nos sentimos amados por Dios, híjole, andamos con una cara así de, Así como una cara arrugadita, arrugadita, como de rabito de pollo, así.、Tío. Feo, feo, feo. Y decimos, ay, esa persona como que, como que como que odia, ¿verdad? Como que odia. Y una persona que vive feliz. Miren. Le viene valiendo un cacahuate todo. Ejemplo: Una persona que se siente amada por Dios, ¿qué ha hecho la experiencia de sentirse amado por Dios? Se levanta, v abre a la puerta de ahí de su casa y dice: Ay, este vecino, otra vez me vino a dejar la bolsa de la basura en la casa. Ya hasta conozco sus bolsas porque es el único que va a Sams. Esa Son bolsas de él. Y el perrito se lo trajo a las seis de la mañana. Quisiera p o p ó a quién. En... Ya, ya que le hago. Entonces, agarro la bolsa y la voy a llevar yo. Ya, no me voy a meter en problemas con mi vecino. Dios me ama. A mí viene valiendo un c a c a h u a t e que mi vecino me haga esto. Punto. O sea, no haces de la vida un problema. Me explico. No haces de la vida un problema. Tú、pues、ya, total, agarró la bolsita, te la llevaste, la pusiste, le echaste una cubetita con agua y lavaste, don tal, popó del perro. Y asunto arreglado. El que no se siente amado y, que tam, y el vecino ese no, está, no se siente amado, ¿eh? por eso hace esas cosas.、Si、el ves, y se encuentra con otro que tampoco se siente amado, y ahí está el otro en el timbre. Ting, cling. c i n g c i n g y sale el vecino. Que ya, que tanta prisa. Oye, ¿para qué me dejaste? No, se la dejo y te la voy a volver a dejar. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Pues, ¿cuál es el problema? A ver, salta. Ese es el México de hoy. Problemas en la escuela. Los niños tienen problemas en la escuela. Hay muchos que no se sienten amados. Ay, voy a entrar en un. En un campo que no me agrada mucho, pero lo voy a tocar. Cuando alguien no se siente amado, ya no digamos por Dios, sino amado por papá o por mamá, crea problemas. Maestros, ¿sí o no? ¿Sí o no, maestros? Dices, ¿qué le pasa a este chamanco que con todo mundo tiene problemas? Y dices, y empiezas a platicar con él. Y pues los papás están divorciando. Tiene la mamá no sé qué problema, el papá no sé qué problema. Y dices tú, pobre, pues lo entiendo, lo entiendo porque tiene esta broncota encima. Sí, pero también tiene que buscar sentirnos amados por Dios. Otra, los hermanitos. No, pues te sientes amado por Dios y te sientes amado por tu papá. Y dices, ay, mi hermano. Ahora que yo me iba a poner esta playera que tanto me gusta, ya la agarró él. Pues ya ni modo, me voy a poner otra. Punto. Se acabó. Vas, te pones otra, ya no haces pleito. Pero cuando no, mamá, mamá, dile a mi hermano que me dé la playera. Es que hoy me quería poner la playera de la América, la que trae el moñito negro. Y mira, se la puso él. Pues ya ponte otra. No hagas un problema. Es padre, vengo porque tengo un problema. Es que mi cuñada anda hablando mal de mí. Bueno, y lo que te dice es cierto, no, no es cierto. Entonces, siéntete amada por Dios y punto. Ya no le hagas caso, o es cierto, sí, sí, sí, sí es cierto. Ah, bueno, pues no le hagas caso, pues tiene razón con hablar eso. Déjala, no hagas problema. Siéntete amado por Dios. Dios me ama, a mí me viene valiendo un cacahuate. Cuando te sientes amado por Dios, andas hasta en paz, caminas bien. ¿Qué va a pasar una señora en el uno por uno? Pues, vas tranquilo, te sientes amado por Dios, estás en paz con Él. Pase, señora, p a s e s t e Hasta le bajamos t a n t i t o al ritmo de vida, hasta nos tranquilizamos. Pues Dios me ama. Señor, usted tiene una enfermedad incurable. Ah, sí, sí. Ya me tocaba. Dios me ama. Ya la llevaré, ya me medicaré, ya veré al médico. Asunto arreglado. Tanto así lo tomó usted, Señor, dice el médico. b e n o ¿y cómo quiere que la tome? ¿De qué otra manera quiere que la tome? Dios me ama. Cuando hay amor en los esposos, esa es una así característica. Dice, oye, ¿qué crees?、Este、ya no tengo de lo de la quincena. ¿Cómo? Ya no. Mira, faltan dos días y tenemos estos seis huevitos y este tanto de frijol y estas tortillas y no hay más. Pues vamos a fraccionar. Freímos un huevito y frijolitos y queso y las tortillas y dice el otro, mira, mientras nos amemos. Asunto arreglado. A muchos de ustedes les pasa eso, ¿verdad? Bien. A veces hay alacenas llenas y los esposos odiándose. Pues ahí está la alacena llena. Porque viene valiendo un c a j a h u a t e la alacena llena mientras tienes odio. Y eso no es lo mismo, es más, ¿verdad? La experiencia de Dios, el amor de Dios es más. Bueno, pase lo que pase. Oiga, Señor, es que murió su familiar. Ah, sí, sí. Pues mire, me duele mucho, pero yo confío que está en su presencia. Me duele mucho, pero yo confío que está en su presencia. Oiga, ¿lo tomó usted así que no lo quería? ¿No va usted a llorar? ¿No se va usted a vestir de negro? Pues no, no le veo más. No le veo problema. ¿Me explico un poquito? Sí, ok, termino. Padre. Todo eso que usted ha dicho está bien. Nada más que yo creo que a mí Dios no me ama. ¿Por qué?、Mm, padre, si le contara mis pecados son este y este y este y este. No, pues fíjate que te equivocas. Dios te ama. ¿Cómo? ¿Con todo s mis pecados? Sí, con todo s tus pecados. Así como que te dice Dios. Tú piensas que yo no te amo. Y tú, no, pues yo pienso que no me ama, Señor. Porque mis pecados son este, y este, y este, y este, y este. Y te dice entonces Dios: No te preocupes. Para eso soy Dios. Yo te quiero con tus pecados. Yo soy el que te estoy buscando. No eres tú el que me b u s c a Yo te busco. Oye, entonces mis pecados.、Eh, shush, shush, olvídate de ellos. Yo me voy a hacer de la vista gorda y asunto arreglado. Ya lo iremos cambiando en el caminar. No quiere decir que Dios no se fije en tus pecados para hacer e l c a g ü e t e y sigamos en lo mismo, va. Sino que hay que hacer lo posible porque cambiemos. Pero Dios te dice: Yo soy el que te ama primero. El texto exactamente dice: No son ustedes, ayúdenme. Los que me han elegido, yo soy el que los ha elegido a ustedes. Yo te elegí, yo te elegí. Por eso, a mí, cuando a veces me dicen, ay padre, esta persona salió de su oficina, híjole, pero yo le conozco. Bueno, y a ti que te interesa si Dios la mandó, es bronca de Dios. Que bueno que tú no eres Dios, porque si no, no, no, no, pues no. Es la lógica de Dios. Pero es que es muy mala esta persona en la oficina, en la escuela, en la calle. Es, yo, yo lo conozco, mi vecino es mi vecino. Yo lo conozco. Bueno, ¿y a ti qué te interesa? Dios sabe cuando toca corazones. No le haga padre. Ahora ya viene a misa. Si antes ni venía, hasta lo vimos ahí con su c a m i s i t a rosada. <risa> ¿Y a ti qué? ¿Qué? Dice el Señor: Yo los he elegido, yo los elegí. Ese es el amor de Dios. Termino, ahora sí termino. Hace un rato les dije que terminaba para que se emocionaran, pero ahora sí ya voy a terminar. Yo, cuando estaba en el seminario, y me llamaban los padres y me decían: Cuéntenos, dime, ¿cómo o qué experiencia tienes de Dios? ¿Qué experiencia tengo de Dios? Y yo decía: Pues no, ninguna, ninguna experiencia, no, no tengo ninguna. Pues voy a tener que inventar, no sea que el padre se enoje y me diga que yo no soy una persona d i o s No, pues padre, el otro día vi que estaba yo en la capilla y vi que el Sagrado Corazón me hacía así con la manita. <risa> no, esa no es la experiencia de Dios. Les voy a decir cuál es la experiencia de Dios. Va, escúchenla, y si les sirve, la agarran para ustedes. De que a pesar de nuestros pecados, no te ha ido peor de cómo estás. Ahí está la experiencia del amor de Dios, que te va llevando, te, te, te hace caminar. Te hace caminar. Vienes tantito, mijo. ¿Vienes tantito? Sí, ven, ven tantito. Es un Dios que te lleva casi así: gente. Y tú eres un hijo de la fregada. <risa> Perdónenme la expresión. Eres malo, malo, malo. Pecados、sí, y tras pecados、sí, y uno y otro. Y Dios te dice: Mente y no te preocupes. Señores, que quiero seguir cometiendo pecados. No, no. Y a veces te pone tus. Cocos、y te dice Dios, ya párale, bájale y te sigue amando, pero te dice vete cambiándole, no te dice vientos, que bueno que hiciste eso, no, tampoco, gracias, amigo, siéntate, ya, en qué consiste e l amor de Dios, en que a pesar de tus pecados no te ha ido peor, te está dando un chance, c i te o t está dando un chance, c i t o te está dando chance a que digas, ay Dios, cuánto me amas. Cuando una muchacha se da cuenta que el muchacho le da un chocolate y una rosa y un regalito el 14 de febrero y un regalito el día de su cumpleaños y otro regalito en Navidad y otro regalito porque hoy amaneció soleado y、ah, dice la muchacha: Este no quiere nada más mi saludo. ¿Ya? Y el muchacho le sigue demostrando su amor. Y un día le dice e l muchacho: Oye, ¿quieres ser mi novia? Y dice, dice ella: Sí, sí quiero ser tu novia. Le correspondió a todos los detalles de ese muchacho, le correspondió. Y si la muchacha dijera, no, no, no, no quiero ser tu novia. Y el muchacho sigue insiste, e insiste, e insiste, e insiste. Y le vuelve a preguntar, ¿quieres ser mi novia? Y la muchacha dice, No, no quiero ser tu novia. Y el muchacho le sigue dando y dando y dando regalitos. Y luego dice, ¿quieres ser mi novia? A la muchacha dice, Sí, ya me animé. Después de tanto. Bueno, pues Dios te sigue dando regalitos y regalitos. Y chances y chances y chances. Que te des cuenta que te ama. Para que ya por fin de cuentas le digas, Señor, sí, sí te amo, sí te amo, porque tú me has amado primero. Bueno, no se esperen mucho, no sea que le vayan a, Dios, a dar a Dios, como decía por ahí un padre, ya nomás el costalito de huesos, ¿eh? No, ojalá le demos lo mejor de nuestra vida, pero que nos demos cuenta y hagamos la experiencia de que Dios nos ama y así poder amar al otro. Que así sea. De pie, por favor.